Eh, buenas noches a toda la sentencia de Radio Cuca Toda la gente que está sintiendo Radio Cucaracha La Radio Libre de Ubieu, Y la Radio Libre de Asturias No, porque está ta, también Radio Crash Pero estamos ta, nada más nosotros dos eh, No hay, hay más Y la Radio Libre de España Tampoco, por ahí, que hay un 110 por ahí hombre, Bueno, no sé si llegan al ciento. pero pero a ver hay unos cuantos eh no sea que no no somos no somos la radio del libre de, del reino no en el reino hay muchas muchas otras radios hay libres preses eh, privatives, privaes públicas hay radios de toles maneras a y y por haber para todos los eh, para todos los gustos nosotros bueno somos una Eh, soy pues, pequeñina, no tenemos, tenemos mucho alcance. Eh, por eh, la FM, por el 107.3 de la frecuencia modulada. Estoy pensando que no tengo ninguna regla mnemotécnica técnica para pa la dirección de, del internet. Sí. Si? ¿Qué coño pasa? y es eh, eh, que estoy hablando solo. Faygo mucho lo de hablar solo. Y es que no sé qué coño y pasa. Al, ah, vale, ya es lo que pasa. Que está, esto hay que bajar un poquín porque si no, vale. Estoy hablando solo, estoy hablando de cosas del de loacity, de el eh, programa de de grabación que estaba. Yo pienso que saturando, bajar un poquín igual armé no es que, no que yo echando de estas cosas, eh, entonces bueno, pues pienso que ahora no satura, pero igual sí que satura. Qué sé yo, no, tengo ni puta idea. Dame igual, bueno, yo Sheru y a lo mejor lo que pasa es que ahora suena muy baixín Esto, pues sube un poquillo, a ver qué pasa, a ver. Subo un poquín y no pasa absolutamente nada. Todo sigue exactamente igual. Lo único que esto sube más arriba. Historias, no me fegas ningún ningún caso porque no tiene ningún sentido hacer casos a las cosas que yo que yo cuento por aquí. Ni, ni na esta ni na otras ¿sí? ¿eh? <ríe> a pasar aquí 60 minutos esbabayando. Bueno, aquí en 60 de 57 o 10 72, no, no tengo ni puta idea cuánto voy a estar. Últimamente estoy portando muy bien, estoy haciendo programas más o menos de de una hora, que supuestamente ya es lo que lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer. Pero bueno, los que se de sentirlo mucho, es que todo hay mucho, pero todo es una temporada. Madre de Dios, que me he echao por el pico. Hasta hago programas de más de dos horas, eh, aquellos voy bla, bla, bla, dando la perguilla. Hombre, sobre todo cuando tenéis ¿Eh? cuando tenía invitados era y era cuando cuanto más cuando más tiempo echaba ahora tengo invitados todavía de esta de esta nueva época ¿eh? oye a ver 98 99 49, Oye, el quinto joder el quinto programa ya de esta nueva época de esta nueva época después del año del de año y pico sabático que me pegué bueno eh, que no, no, no tuve todavía invitados no sé no sé cuándo vendrá de aquí en aquella fase me compañía eh, Para arriba ahora ya no tengo ya no tengo chat Eh, la web de la cuca ya no tiene no tiene chat, entonces ya no tengo chateros, que ya era una cosa que también me animaba yo eh, ya no tengo chateros, no tengo invitados no tengo chateros esto un aburrimiento tremendo eh. yo no sé, podéis llamarme por teléfono, lo que pasa es que si yo, yo como no sé meter el teléfono en la antena ay madre, iba a decir hostia que no me es el teléfono de eh, la, la radio colega, se olvidó, se ve ...madre amor hermoso... ...mira que... ...oye que llevo... ...joder que llevo... ...desde, desde sentamos de los 90 ...diciendo su teléfono... ...para que la gente llame... ...porque antes sí sabía... ...yo curioso... ...y una... ...una cosa de esto que... ...que es que así con el tiempo... ...antes sabía meter más, ...después metíales... Eh, ...arrimando el teléfono... ...al, al micro... Eh, ...y ahora ya ni eso... ...ahora ya... ...no me sé ni el teléfono... ...no me cinco... ¿29, 81, 87? me sí, pues que Jessy, sí. Madre de Dios, ahora igual dice el de, de algún amigo o, o, de, o de algún servicio técnico de reparación de, de calderes o, o, o, o, o qué sé yo, o el de algún estamento público, no tengo ni puta idea, pero pienso que sí, está en la radio. Da igual no llaméis no llaméis que no, no os voy a atender bueno llaméis si queréis Yo siempre decía eso de oye, si queréis llamar llamáis otra cosa y que vos lo ya mucho no creo que lo, que lo coya la, la movida lleguen antes lo que hacía muchas veces y era ya descolgar porque no me llamaren pero ahora hay uno de estos modernos esto es claro esto nada siete llamas perdí es por aquí estoy como, como mucho habrá que lo apagar pero tampoco se apagarlo ¿eh? o sea que bueno estoy intentando poner la base y no sé o sea que queda fuera bueno eh, todo este rollo que os cuento yo porque se me va la pinza y empecé eh, quería contar una cosa pero fue la pinza y empecé a hablar de cuarenta mil cosas más eh, hay un pedazo ¿eh? hay unos minutos no sé no sé cuántos dos tres, quizá, no sé. Estaba yo diciendo que, bueno, pues que estoy una radio libre, que que no que yela Radio Libre de UE, que no yela Radio Libre de Asturias, porque está también Radio Cras en Gijón ahí dando caña y aguantando, que no yela Radio Libre de España, porque porque hay otras muchas pereita, Radio malva ta Radio Bronca, ta tan expansiva, hay entonces tampoco hiela la Radio Libre del Reino. Eh, estamos aquí, no somos muy grandes ni tenemos mucho mucho alcance eh, a través de la nueva emisión en frecuencia modulada a través del 107.3 pues bueno, tampoco vos penséis que, que estamos para tirar cohetes lo que llegamos, llegamos al barrio y yo pienso que ni siquiera todo el barrio pero bueno, yo lo que hay a través de la nueva emisión digital a través del internet eh www.radiokuka.org ya sabéis, la radio del queso de un kilo que está el punto del orgasmo ¿Eh? Eh, r a d i o -U -K a ese ahí, ahí llegamos a, a cualquier yal del mundo siempre que tenga siempre que tenga cobertura de internet eh, pero independientemente de, de lo que abarquemos en el espacio eh, en lo que sea abarcamos eh, en, en el tiempo ¿no? ¿eh? sabéis que bueno, el espacio y el tiempo para los que saben mucho no tan muy claro que sean cosas diferentes son dos manifestaciones diferentes, pero bueno eh, el espacio-tiempo pero bueno, eh, hoy vamos a separarlo y vamos a decir que en el espacio a lo mejor, bueno pues el nuestro galgame tampoco yé tanto, y tú que por internet sí que sí que hay, ¿no? llegamos a, a bien de sitios eh, a todo el globo siempre es que siempre es que haya cobertura de internet eh, a través de la frecuencia modulada hombre pues yo al tiempo decía esa cosa tan romántica de de que le son de sercianes y siguen eh, esnalando por el espacio eh, millones de años y de kilómetros y tal y mentira después pues entereme que le son de Hercianes que de normal reboten en la ionosfera entonces en no un salen, no salen al, al espacio exterior de, y de todas maneras pues con la escasa fuerza que tiene la emisión en, en, en frecuencia modulada de radio cucaracha pues seguramente no, no llegamos ni a la ionosfera esa o sea que en el espacio y bueno pues depende todo depende de la cobertura de internet pero en el tiempo ¿eh? en el tiempo Eh, tenemos que decir que, mira, vamos a, eh, a, a chufarnos a nosotros mismos, vamos a ponernos aquí de guays. Eh, hoy, ¿m? hoy día 10 de, de septiembre, hay exactamente 37 años de la primera emisión de Radio Cuca, de Radio Cucaracha, de la Radio el Libre de Uvieu. En el momento, eh, el, el 10 de septiembre de 1900 83 va ser que fue la primera vez que esta emisora salió salió en antena en aquel entonces a través de la frecuencia modulada no sé exactamente cuál cuál era el dial porque pel que ser en aquel momento sé que alrededor del 107 106 y pico 107 ahora estamos en el punto 3 bueno, pues esta radio movió supongo que va subiendo un poqueñén seguramente estaba más cerca del 106 en aquel momento pero bueno, el caso y que salió seguramente non era la radio libre de Vieux Y era una más de las de radios libres de Ubiu. Seguro que ya era una de las muchas radios libres que existían en Asturias y una de las docenas de radios libres que existirían en el Renu, que arrancaban en el Renu. Eh, Aguaño, según es la, la leyenda, que no sé si lleva o mentira. Eh, de todas aquellas que seguramente muchas se arrancaron primero, muchas se arrancaron a la vez y, y muchas otras se arrancaron después, parece ser que somos ahora mismo, a fecha de hoy, la más antigua que sigue en activo. No sé si es verdad o es mentira, a lo mejor vienen otros de otra radio y dicen: Oye, no, no, que nosotros, vosotros arrancasteis en el 83, pero nosotros arrancamos eh, también en el 83, pero en Shineru. Otros igual dicen: No, pues nosotros en el 82. Y en realidad daría exactamente lo mismo, porque. Eh, si hubiera otros que llevaren en, en cuenta de 37 años como nosotros que treinta en 38 pues mejor todavía joder más felices que más felices que seríamos mm, somos ahora mismo un anacronismo un anacronismo no tiene sentido que, que exista una una radio libre no eh, sé en este sitio o por lo menos que ya no que que exista o deje de existir el concepto de de radio libre pero sí a lo mejor romanticismo este de de seguir emitiendo a través de la de la frecuencia modulada eso no desea desear anguoño día de hoy pues una cosa que no tiene mucho sentido Ya es verdad, la gente mozo no viene a hacer cosas aquí, pero coño, si puedes hacerles desde casa, que quieres hacer radio, <risa> falo en casa con cuatro programas, seguramente que ya capaz de, de hacer lo que aquí hacemos con una mesa de mezcles y un montón de equipo. Seguramente con cuatro programas de ordenador tiene, tiene abondo para. ...para hacer eh, pa un grandísimo programa de radio... ...y para emitirlo a través del de internet... ...y para tener a lo mejor incluso más... ...sintientes de los que tiene esta radio... ...qué sentido tienen todos que... ...bueno pues que, que nosotros sigamos aquí... ...sigamos dando la vara... ...sigamos fotados, aneciando... ¿eh? ...en querer seguir haciendo esto... ...supongo que uno oye porque... ...bueno pues... porque los que estamos aquí somos viejos y llevamos toda la puta vida en esta, ¿eh? en esta cosa, en esta iniciativa en este proyecto y, y supongo que que lo necesitamos eh, acuérdame de, de un compañero que cuando y preguntaron que, que y era para la radio dijo que la radio y era, y era la Somoza ¿eh? que vivía para la radio Bueno, pues seguramente, yo no sé, a lo mejor no hay tanto. A lo mejor digo que no puedo vivir sin la radio y es mentira, porque, bueno, ya veis, siempre lo dije, di ¿eh? la vara mientras muchos años, aunque no podía vivir sin la radio, y yo por embargo tuve año y pico sin hacer radio y, y sigo vivo, ¿eh? sigo vivo. No, no sé hasta cuándo, pero vamos, que me parece a mí que el día que, que pierda la vida, aunque deje de furlar, Eh, no tendrá mucho que ver con facer o dejar de hacer de radio pero bueno el caso y que eh, quitamos unos más tiempo otros otros menos pero la cuestión y que joder en fin somos radio hostia y que hoy cumplimos 37 años y que se admiten no sé regalos de cumpleaños si queréis mandarnos de algún regalín de, eh, de, de lo que sea ya, lo que os apetezca joder, pues pues mandárnoslo, <ríe> mandarnos mandarnos un, un, un regalín no sé perres pudieran ser perres pero pues pudiera ser perres vamos a ver un cantar hoy vamos a poner un, un cantar alegre Oye, apetezco a mí poner un, un cantar alegre porque oye pues hay que celebrar el, el cumpleaños ¿eh? vamos a poner a ver si a ver si vos si vos presta Rapacín, estoy preparado para echar andar. Eso es lo que decía el, el estribillo, por lo menos, del cantar, del cantar este. Del antes no sé qué más podía decir porque mi inglés no llega para entender los, los cantarinos que pongo, Pero bueno, alguna frase suelta así. Rapacín, estoy preparado para echar a andar. Eso viene a ser la, la torna del, del cantar. Y seguimos, seguimos, continuamos aquí en el, en el programa este, que por cierto, yo presento la radio, digo que, que lleva 37 añinos, pero no presento que programa y este Hombre, supongo que el que te sintiendo ya sabrá que estoy a anedonia, ¿eh? hoy por hoy, y, y, bueno, debo decir, uno de los programas más veteranos, bueno, sí, uno de ellos sí. Eh, el más, más yo pienso que no, ¿eh? pero bueno, eh, teniendo en cuenta los parones de Polmedio, no. ¿Eh? Puedes decir uno, bueno, sí, a lo mejor el, el que hay más tiempo que arrancó, ya no te jode, ¿eh? parando 40.000 veces por medio, así, <risa> cualquiera Yo como si bien uno que tuvo un programa, hay 20 años, que lo tuvo tres, tres semanas y lo vuelve a igual Y entonces puedes decir, oye, pues este y el programa más veterano, joder, si no te jode, así cualquiera Bueno, la cuestión ya que eso que os decía que la radio hoy cumple 37 años. Anedonia non no cumple ningún cumpleaños hoy. Faltan ni todavía un par de mesinos para cumplir desde el entamo, desde que arrancó. Ahí mira, pues echar la cuenta, ver, arrancó en el 2007, ¿eh? Y ahora estamos en el 27 de 13 años. Bueno, anda, pues tres añinos, no, no, no, casi 13 años. Hombre, con los, con los parones por medio, pues este año, año y pico sabático que me pegué, eh, la temporada en aquella, todos los meses aquellos que estuve que viviendo para Cangas, pa con, cuando estuve viviendo para Collanza, entonces no programa, no como otros que van a vivir por otro punto del mundo, y ya sé que estoy farto de repetirlo, ¿eh? pero siguen haciendo siguen haciendo programa, coña. Bueno, la cuestión es que ahora que soy tan también viejo ya, el programa de viejo y yo soy viejo también. A veces siento siento los programas que hacía que hacía ahí muchos años cuando, cuando contaron esto y yo me por uniao eh, pescando me de una cosa que ya que repito me como la <ríe> repito me como como el pimiento ¿viste? bueno pimiento yo no como pimiento pues tanto entendido que se repite mucho o como o, sí que como ayu y el ayu supone que se repite yo, a mí no me repite mucho el ayu pero bueno bueno mierda que me entendés lo que quiero decir no a ver que repito en de dios eh, yo por lo menos lo bueno que tengo ya que tengo tan tan mala memoria Que repito, pero en si ser consciente, <ríe> claro, yo vuelvo vuelvo a decir muchas veces les, les mismas cosas y vuelvo a hablar de lo mismo en el, en el programa, pero pero por lo menos ya que no, no soy consciente, no yo como como cuando sientes programas, va, yo por ejemplo, a ver. sí que es verdad cuando se, cuando no existía todo esto de los de los podcasts, ¿eh? y sentías los programas eh, bueno pues pues cuando se emitían no había posibilidad de sentirlos de otra manera estoy hablando de programas generalistas de, de cualquier de cualquier emisora eh, sí que ya era verdad que a lo mejor pasaba aunque a lo mejor resulta que todo es el manes antes eh, dedicaban pues Yo qué sé, pues programas de, de misterio que a mí me prestaba en sentir, que la rosa de los vientos de cuando, el, de, cuando yo era de, del, del rapacesti el, el cebriano, el Juan Antonio Cebriano y tal. Eh, igual todas las navidades, o todas las semanas antes, misterios del Cristianismo ¿eh? y todas las navidades, pues con, vamos a comparar el culto cristiano con con el con el zoroastrismo y de... Bueno, en fin, siempre lo mismo, siempre lo mismo, que era lo que pasaba? Coño, que de un año para otro tampoco no te acordabas exactamente de, de lo que decían la otra vez, y no estaba seguro de si era lo mismo, si eran cosas nuevas, o yo por lo menos no me acordaba, la misma memoria ya, ¿sabes? yo os pues digo que, que no hay ninguna maravilla. Bueno, de aquella sí si era, de aquella sí si que tenía una amor de estas es que, madre de Dios... quien la tuviera otra vez, pero bueno, ya no la tengo y, y posiblemente ya no la voy a volver a tener, a tener nunca. Pero bueno, eso pasaba, eso pasaba cuando cuando todavía pues sentías los programas, los de radio, lo dicho en el momento que eh, en el momento que que se, que se emitían. Claro, eh, después con el tiempo llegó el fenómeno este del podcast eh, y entonces empecé a ver, bueno, a descargar programas a dolor. para sentir un programa que lo mayor ya era uno la semana. tú descargables para escuchar uno cada día, o dos, por lo menos. Y entonces, claro, pues si cuadra que, que te prestaba un tema, dices, tú meca, falaron de, pues, pues de eso, de, de los misterios de, de la hermanas de santa falaron un montón de veces, voy descargados los dos, a ver, para enterarme de muchas cosas. Y coño, claro, sentía solos y pescanceabas de que llenen esos de petiguales. Exactamente no, pero pero básicamente, básicamente igual. Un es ¿eh? un fenómeno curioso un fenómeno curioso que viene con esto de, de los podcast eh, pasa lo mismo con, con los, los yo qué sé las series de televisión ...la de mi madre cada vez más que cuesta más acordarse pero hubo un tiempo en que yo mismo y, y, y supongo que mucha gente y éramos capaces de ver Un capitulín de 45 minutos, una serie, y aguantar hasta la semana siguiente a ver el, el otro. Madre de Dios, si, si tengo que hacer eso ahora, dame para mal. <risa> dame para mal. Yo, ahora, cuando descargo una serie, porque me interesa verla, tiene que ser que tenga lo menos dos o tres temporadas ya. Si eh, grabáis para poderles bachar y verles de, de seguido. Sí, bueno, estas cosas que, que van pasando. Eh, Y yo al fin y al cabo, pues lo he dicho, anedonia, repite como la como la espuma. Los mismos temes una y otra vez y tal. Pero sí que es verdad que hay una cosa que a mí personalmente, bueno, pues... No desea deja de, de prestarme. Mm, que ya sentir... Aunque yo casi nunca... Ya os digo, bueno, estoy cambiando ahora un en más. Antes eh, decía eso de que yo nunca sentía anedonia. Bueno, pues ahora no es que la sienta mucho... Pero sí que a veces son lo mejor, eh, sí que me presta a mirar eh, a ver, oye, pues mira, a ver de qué cosas vale. Y miro los títulos eh, de todos los programas, o miro la cantidad, de, el número de descargas que se tienen. Y digo, oye, madre de Dios, cuánta gente eh, que, que no tiene interesante que hacer en la vida y tienen que, eh, que descargar a, a Nedón y tal. Bueno, oye, yo encantado, viste, de, de entretener la vida, a esta gente tan triste y tal. bueno en fin bueno pues que, que de ese mes en cuando a topo ha sido algún programa y que digo meca ¿qué y es lo que es lo que contaré yo sobre este tema Hay Apple 2011 y siéntolo y entonces es luego lo mejor encuentro otro prácticamente igual ¿eh? o que eh, dice que ha falado lo mismo que a lo mejor en encuentra de, del 2012 y del 2017 y siéntolo también y, y veo que Que dijo a veces les mesmes cosas, pero sutilmente diferentes, a veces totalmente distintas. Y mira, ¿qué quiso te diga? A mí eso va, falme mucha ilusión, falme sentir bien. Por un llave, verdad que podéis decir, ah, hay en 40 de mierda, el anedónico, ¿no? Aquí eh, defendiendo a muerte una cosa y luego resulta que a lo mejor. Dentro de unos años defiende la de otra manera o hay unos años decía lo lo contrario pues mirad qué quieres que vos diga eh, yo eso que supuestamente lle un o está socialmente visto como un defecto eh, para mí lle un, una virtud ¿Eh? Que mira que yo eh, no, no pienso que tenga yo mismo muchas virtudes, ¿eh? No soy yo precisamente un de echado de autoestima. <risa> yo la, mi autoestima lleve más bien tirando para abajo. Y va a China, no me, no me gusto demasiado. Por embargo, mira, pues ese, ese aspecto sí me presta. El, el ser capaz de... Ser capaz no, porque no me, no me cuesta ningún esfuerzo cambiar de, de opinión. a lo mejor, según va pasando el tiempo, cada vez menos. A lo mejor sí que de, de barrapaz de más mozo, pues era más integrista con las les, con les mis ideas. Pero de un tiempo a esta parte, yo pienso que todo lo contrario, ¿eh? todo lo contrario, soy extremadamente, extremadamente abierto. De verdad que, que os digo que, que hoy en día valoro lo mogollón. Yo pienso... de fecho ya ni tan siquiera allí que, que lo valoren en, en mí mismo eh? que mí mi mismo lo valoro pero allí que valoro los demás y valoro a lo mejor por encima de otras cosas valoro esas personas que con las que puedes hablar hay mucho que eso lo, lo valoro que puedes hablar en sin falta de darles la razón en, esperando que, que te alaben a ti Todo lo contrario, lo mejor, precisamente lo que ¿eh? lo que más te presta, o lo que más me presta a mí, por lo menos, es que me lleven la contraria. Pero, pero que me lleven la contraria, joder, pues argumentando, y que también te han interesado en, en sentir las cosas que yo digo, sentir los mismos argumentos, y que ellos mismos sean los primeros que están que abiertos ¿eh? a, a cambiar de opinión. gustanme las personas que están que abiertas a aprender cosas... ...que consideran que un y que un debate... ...no una lucha a muerte en la que defender los dos argumentos... ...hasta hasta la extenuación, ¿no? Y una oportunidad para pa aprender cosas... ...de verdad, yo, van pasando los años... ...y de la misma forma que antes a lo mejor valoraba... ...que otras personas tuvieran ideas parecidas a, a las mías... Ahora no, ahora en absoluto. Una persona que tiene ideas, que tenga ideas parecidas a las mías y que y que no te ha abierto a, a cambiarles, gústame menos con una persona que tenga ideas totalmente contrarias, pero que te ha que te has dispuesto a aprender a sentir otros argumentos, a darme los de él y a, y a y a cambiar. De verdad pues lo digo, de verdad pues lo digo. Yo no sé. acuérdame un, un, un buen amigo mío que muchos años eh, sí que sintió unos, unos cuantos anedonias allá de la que arrancaba, de la que arrancaba anedonia por, por el 2008, eh, acuérdame que, que bajaba para casa ponía, eh, enchufaba a, a lo que entonces era el, el Messenger el programa aquel de chat eh, con el que falabas con amigos que estaban en otro sitio este rapaz estaba... estaba ...para para la estepa castellana... Y, ...y falaba con él, y falaba con él... ...y mientras tanto iba subiendo el, el programa... ...y cuando lo subía... decía mira, está aquí, pues sentílo lo tal... ...y sentí lo del tiempo... ...y bueno, charrábemos charrábemos ...y, y, <ríe> y me que decía él una cosa muy curiosa... ...bueno, muy curiosa no, muy gracioso ...que llamaba la atención... ...que decía, madre Dios, con los años... ...estoy volviéndome tolerante... <ríe> y verdad igual igual de la moceda la juventud implica cierto grado de integrismo y el primero ya recuerdo que sí, que también era un tanto integrista o me siempre tuve abierto a sentir otras cosas y tal pero sí que así que todavía era bastante integrista o me todavía en guño tengo que reconocer que de vez en cuando también me dan los meus ramalazos de integrismo porque oye al fin y al cabo pues hay días que tienes el día torcido y bueno pues estás repugnante y estás a la que salta y si hay falta de y si hay falta de ser intolerante ese día pues es intolerante tampoco no pasa nada a menos que la situación más agradable del mundo pero mira en fin si hay que si hay que por un día ser un poco necio pues no pasa nada. Yo ahí soy, soy de la soy para uno tengo una opinión paralela a la de Carl Sagan, cuando Carl Sagan, que sabéis, era un el astrónomo gran científico, ¿eh? gran científico, eh, ya en pf, que ya eran los 70, cuando, los 70, los 80, cuando él escribió aquel libro en el que ya atacaba la pseudociencia, pero sin ridiculizarla. Aquel libro, ¿cómo se llamaba? Eh, ay, la ciencia y sus demonios. Eh, la ciencia y sus demonios. Ya, oye, pues, eh, ponderaba ahí el valor de, de la ciencia frente a la, a la charlatanería, pero pero no no, no la ridiculizaba, no hacía por ridiculizar como... ...como faen otros que ...bueno, mira, yo por ejemplo... ...eso sí que llevo un rasgo de intolerancia... ...que yo no tolero... ...intolerancia que no tolero... ...la paradoxia esta de... tolerarías un intolerante? O lo mejor sí... ...o lo mejor no, quién sabe... ...bueno, va, que estábamos otra cosa... ...joder, estábamos hablando de Calzagán ...y que Calzagán pues, nos ridiculizaba... ...decía aquello que... ...de que si un poco... ...de cómo era la frase... so un poco en de magia puede ayudar a pasar una noche oscura, bienvenida sea. No, de algo así, no, no me acuerdo cómo era la frase. Bueno, podía intentar buscarla por internet, pero, pero bueno, ¿será que llena a escribir con...? A ver, sí, eh, a ver si soy quien a escribir con una... Ah, a ver, coño, ver más ni ver menos. acepto joder, mierda. Perdona, ¿estoy esperando solo? No, en realidad no estoy hablando solo, estoy hablando con... ordenador a ver Carl Sagan y vamos a poner como palabra clave, magia a ver, 25 frases célebres de Carl Sagan. vale a ver oh, joder acepto, hostia es importante ver esa mierda suda pues la, la mi privacidad a ver, 25 frases, venga hombre joder, dios qué cosa te sorprende el libro, no, te reflejo de los otros no, de ciencias y de ciencias. ¿Cómo puedes bueno, mi... hacer Mierda, no, que no y eso. Bueno, joder, vale, no lo, no lo encuentro. Pero bueno, la ciencia no solo es compatible con la espiritualidad, es una profunda fuente de espiritualidad. Sí, bueno, ya lo sabía. pero pero esto no es lo que lo que yo lo que yo quería bueno vamos que que él eso de que si es necesaria la la creer a la magia en una noche porque tienes miedo pues pues crees y no pasa nada está está bien ...bueno, pues si es necesario un momento de intolerancia... ...para pasar un mal día, pues tampoco pasa nada... Hombre, siempre que no vaya mucho más allá... ...si de repente un día te vuelves intolerante... ...con las personas, qué sé yo... doctores tres opciones sexuales... ...y tú ya eres heterosexual y dedicas ese día... ...a, a machacar cabezas de, de homosexuales... ...pues no, eso no se puede permitir... ...pero si sencillamente, oye, pues un día... estás un poquillo más faltoso de la cuenta con otra gente que tiene otras opiniones y siempre que después os pidas disculpas y tal pues tampoco no tampoco no pasa nada no no os parece joder tampoco yo para tanto bueno ya pétate hoy ya que estamos de cumpleaños entréme oye a ver otra A ver, a lo mejor, ¿eh? a lo mejor pensáis que, que yo sabía este dato que estoy siempre con el dato en la cabeza de que o oh, radio cucaracha cumplía 37 años y tal. No, mentira, mentira. Yo no estoy, no estoy con el con el dato en la en la cabeza. Eh, Sélo gracias a que bueno, no sé exactamente quién en el que lleva ahora la, la página de Radio Cuca y que pone cosas. No sé si esto lo pondría el segundo Selecto o lo pondría el pistolero Maniego, que deben ser los que más anden por ahí. Pero bueno, puso en el, en el perfil de la radio en Facebook, puso eso de que, o lo mejor, el trovador, quizá, lo, bueno, no lo sé, no lo sé, quién fuera, da lo mismo. Eh, puso eso de que hoy, hacía 37 años de la... de la primer de la primera emisión de, de Radio Cucarecha. Y yo por eso por eso lo sé porque porque lo vi, No ¿eh? penséis que que que que yo que lo sabía ella ¿eh? de antes y que estaba yo enterado y, y todas estas cosas, eh. No, bueno, no, por desgracia, por desgracia no lo sabía. Eh, pero bueno, de todas maneras no lo sabía, pero ahora es ello, entonces es pues bueno, ahí en cuenta de ponema ahí en plan en plan Jesús a contar cosas y tal, apetezme más, oye, pues tomármelo un poquillín de De, de cumpleaños ¿eh? y, y poner de algún cantarín más. Voy a poner un cantarín que más. Mira, voy a aprovechar. Eh, Radio Guca cumple, cumple 37 años y, y Anedonia pues está al punto de, de cumplir los, los 13, con los parones, ¿eh? este 12 por medio, pero bueno, está al punto de cumplir los 13. Y en estos 13 años. La verdad que si me pongo a pensar en los sentientes que pasaron en Perequi pasaron pasaron muchos, pasaron y siguen pasando muchos sintientes. Sentientes y chateros y demás. Pero bueno, pues hay una persona que yo pues, que, que tengo especial aprecio porque lle una, una sentiente muy fiel, muy fiel y que lleva muchos años, muchos años sintiendo, sintiendo anedonia. Y oye, pues pidióme un cantarín. Pues qué menos que, que pone. Y el cantarín, bueno, no me lo pidió. Puso en otro sitio porque el hablamos. Y dije, ah, pues sí, sí, va, va a dedicarse en antena, coñe. ¿eh? Hala, pues venga, oye, vamos a poner un cantar que además, curiosamente, decía, dícame ella, ¿eh? dícame ella, como oye eh, que el anedónico miserable, pon siempre de, de fondo eh, la banda sonora del Fat Club. y en un pon este tema de los Pixis hombre pues mira yo voy a decirte muchos de los Pixis nunca fui este en Andar está bien pero bueno pues puedo ponerlo exactamente igual que, que pongo que pongo todos los demás eh, bueno, antes un rato puse República ¿Conocía yo de algo los repúblicos? No, no tenía ni puta idea, simplemente sentiste cantar el otro día, pel, pel Youtube, en esto, de que te xuxere, igual me gusta esto, bueno, o igual no, voy a sentirlo. Y sentí unos que se llaman repúblicos, que decían eso de, de, de, de preparado para echar a andar, ¿eh? el ready to go. Y, y, y pues todo me decía voy a ponerlo en la, en la radio este cantar cantando los pixies ya lo sentirá más más veces eh, y no me disgusta en absoluto, ¿por qué no lo puse hasta ahora? ni puta idea, pero ¿cuál es el problema? pongo lo ahora, ¿eh? Y, y, y, y ya está y de esa manera pues pues ya ya se, se, se quitó se acabó el, el, el problema, ¿eh? ¿No os parece? Pues no, no, no me rompe, joder. Ala, sentidlo y a ver si os presta. sigues sintiendo Radio Cuca, ¿sigues ¿sí? sintiendo Radio Cucaracha? La radio, libro de mí, que hoy, mismamente hoy, cumple 37 años emitiendo, alegrando lesondes, alegrando, entristeciendo, revelando, no sé, sabe Dios, ¿m? levantando, ¿m? Eh, removiendo, ¿m? no sé, pero 37 años haciendo todas esas cosas. pasó por la calle palacio valdés ¿eh? en el puto, en el puto centro de la ciudad en el puto centro Vigo, emitía en, en el puto centro de viejo, mi tía radio cuca cuando cuando arrancó después pasó a, a la calle de lesputes ¿eh? como se llamaba tradicionalmente la calle Llanoponte, ¿eh? ponte ya ponte que pasó ahí por lo, por lo que contaba gente veterano Eh, porque aquello estaba cerca de la cárcel y así podían emitir para pa los presos. Contaben, vete eh, tú a saber si es verdad o si en Urbana, que aquel programa de, de radio, una emisora potente comercial nacional, que conducía, si no me equivoco, Pérez Reverte, la, eh, no me acuerdo cuerda de presos, y era que, que inspirase precisamente en, en La Bola, un programa de Radio Cuca dirigido a. A la, a la población reclusa, los, a los presos. Allá arranqué yo, eh, allá arranqué yo, en, en Llano Ponte, eh, aquellos tiempos eh, en los que yo eh, me incorporé a la cuca, me acuerdo que me parece que el primer programa que yo asistí de invitado fue a un programa de. de De hardcore y otras otras músicas alternativas, Radio Quintanilla se, se llamaba. Después arranqué yo con el mío propio con, con Radio Crimen. ¿Eh? Radio Quintanilla, Radio Crimen, y se metían en Radio Cuca, tremendo. También ahí abajo asistí muy bien de noches a un programa que se metía eh, los sábados a las 2 de la mañana. Titulábase Spinfly, no sé cuánto tiempo duró el Spinfly aquel, pero yo creo que tampoco no era nada, no era nada serio, eh? no llega a un programa especialmente serio, pero prestaba, prestaba mucho, eh? prestaba mucho, porque ya salíamos de, de Foligia eh? y luego a las 12 de la mañana a veces vamos como perros, pues íbamos para pa, pa la cuca, para pa Radio Cuca. Y joder, pues hacíamos cosas, cosas allí. Después fue la época aquella del oscuro, cuando subimos para pa Monte Gamonal y en este mismo barrio, y en la, la ciudad de Naranco, que, que yo he oído que después de todos estos años pues, se convirtió en el, en, el barrio de la, en el barrio de la radio. La radio y de Ciudad de Naranco, primero llega a otros sitios, ¿vale? pero poco a poco fue allegándose a Ciudad de Naranco y yo pienso que ahora allí la radio de Ciudad de Naranco. Montagamonal, aquel local con tantísimo potencial, con tantísimo espacio, con tanta gana de hacer cosas, de, de acoger a diferentes colectivos para que, pa que pudieran usarlo, para pa reuniones, para pases pa, pa, pa de vídeo, para conferencias, pa charres... Al final acabó siendo un fumadero. La gente mozo decía, allá no veo para pillar, coña, en la cuca. Se pillaba la cuca, todo el mundo sabía que se podía pillar la cuca. Los camellos venían a vender a la cuca, porque eh, era un sitio seguro, eh, estaba compartido de aquello con un sindicato y era también sede primero de la CGT y luego de la CNT, y entonces claro, la madera no podía entrar así alegremente. <ríe> Allí, allí tuve yo, ¿qué programa allí, hombre? Pues allí yo cuido que el primer programa que, en, que, fiz, en o que en el que colaboré, en el que participé en, en montegomonal pues fue aquel mítico Armas por el Pueblo, ¿eh? Armas para el Pueblo, el supuesto programa de, de, de, de, de, de acción antifascista. Pero bueno, en el que se ponderaba la raza blanca y una serie de cosas más. En fin. Ya tirábamos un poco para pa sus raristas, a lo mejor la gente que lo hacíamos. Después aquel Hambre, que pasó a ser Fame. Un programa básicamente de, de contrainformación. Se sí, dije a lo mejor un poquitín, no tanto musicalmente, pero a lo mejor aquel reguero. que arrancó precisamente yo pienso que Radio crimen fue el primer programa de Punk Sky contra información que después fue un formato tan tan seguido en una radio mientras mientras tantos años mientras todos los y yo cuido que, que fue el tiempo del Punk Sky la contra información en, en Radio Cucaracha. Fame era un un poquillo en No, y luego luego arrancó porque después de algo muy mítico de algo muy mítico que fueron los capítulos prohibidos de, de Corin yado dios cuánto tiempo duró ese programa 20 años por lo menos eh, bueno por lo menos no no llegó a los 20 años pero bueno por culpa mía que soy miserable eh, cuando cuando el amigo tiro Oricio, de, de las muchas personas que, que llevaron ese programa Al final ya, bueno, al final fue el que más tiempo, el que más tiempo tuvo con él. Eh, fue programa coral al principio, luego fue programa de pequeño, pequeño grupo. Eh, después acabó, fue, fue de, de un dúo, José Antonio y Teruricio, venían por aquí. Después fue nada más Teruricio, y mientras, y mientras muchos años yo pienso que, que, fue, que fue de él. Luego, cuando él ya cascó, y eh, no quiso seguir más porque estaba hasta los coñones de, de los capítulos prohibidos, pues dije, dije yo, joder, déjame seguirlo por lo menos para hasta que cumplan los 20 años. Me faltarían como un mes o dos para que cumplieran los 20 años y se Y para ello también, cuando huevos. Pero bueno, me igual, igual vuelve, igual... igual. yor vuelve además lo bueno que tiene ese el programa y que sigue teniendo porque pienso que está vivo que no está muerto los capítulos perdidos de contestado y que admite cualquier cualquier formato cualquier formato y ya apto de hecho lo que yo hacía los últimos años no tenía nada que nada que ver con que hacía el con lo que se hizo cuando era un programa coral con lo que se hacía alentamu no no no tenía nada que ver definidos de alguna vez como programa de literatura erótica y rock. En realidad, eh, el que piense en sentir lo, los capítulos prohibidos para que se si ponga dura, Siento mucho, pero no lo va a conseguir. <risa> o bueno, probáis qué sé yo, cada uno tiene sus gustos, los parafilis son muy variados. Y entonces, bueno, pues bueno que se ponga dura, que, que se molle, a ver que cada uno sobra, eh, ¿eh? Cada uno, cada una, pues las intenciones con las que siento los capítulos y cuáles pueden ser los, los motivos que lleven a la parafilia que tenga cada uno, que lleve a, a que se ponga dura o a mollarse. sé ¿Sí? ¿Oye? Es difícil también, en mi primer programa... programa musical ¿eh? la hora del pastilles <risa> no mucho la hora de pastilles pero <risa> fue una juerga, una policía tremenda y los sábados por la tarde ¿no? antes de ¿eh? de salir de cuerga por ahí quedábamos en la radio ¿eh? y empinábamos el, el codo pues hacíamos la, la hora del pastilles y después marchábamos por ahí Palabras extrañas también se hizo allí, un programa de, de literatura también, y es, eh, clásicos y siempre en asturiano. Después tuvo un, un remake, un, un pequeño remake ya en los tiempos de, de este sitio, de Fernández de Oviedo, que se llama esta acá, y cuando ya marchamos escopetados y escaldados de, de llano ponte del, del fumadero, pues, pues vinimos, vinimos para acá. Y aquí bueno pues eh, aquí nació nació con el tiempo eh, Anedonia y ya veis para qué vamos a para qué vamos a buscar otra cosa que si con la Anedonia estamos a gusto ya mentira buscamos más cosas y fíjense también a eso pues cuando se retomaron los capítulos ya con un formato unas veces meramente musical pero de músicas extrañas otras veces literario bueno pero... Y otro otro programa musical también, ¿eh? que la verdad que tengo ganas de retomarlo. No sé qué, qué día de estos retomaré también el, la hora del Pastillas. Otra vez, en la segunda parte de la hora del Pastillas. Eh, la hora del pastillas primera fue, fue en los tiempos de Llano Ponte, buah, hay muchos años, qué sé yo. Pues sería entamos de los de los 2000 Y era básicamente un programa de, de disloque. ¿Eh? un programa de desloque ¿qué ya era el desloque? pues un movimiento musical inclasificable ¿qué otro día que tenga más ganas? pues a lo mejor os te explico os, os te explico más o a lo mejor resulta que ya todo explicado en algún programa de anedonía qué sé yo, hay tantos hay tantos que como para como pa saberlos todos pero bueno, luego retomélo con el, bueno, retomé el, el nombre el mismo título, la, la hora del pastielles para hacer programas ya de música es más, bueno, más más normal, bueno, más normalines más a mi gusto. Vamos <ríe> la mar. Ese, sí, pues me malo, cualquier día volveré a hacerlo otra vez. De hecho, ya ya voy a poner otro otro cantar, tengo ganas de, de poner otro cantar. Ahí, por cierto, tanto rollo de antes, el eh, de los pixies, el Where is my mind, eh, dice que lo dedicaba a una sintiente muy habitual, pero no dice quién era la sintiente eh, eh, María, eh, y era para ti, supongo que ya lo habrás, lo habrás adivinado eh, para la, pa la nuestra Guatemala de Cuca. Eh, para la y pa yo cuido que a lo mejor, mientras no se demuestre lo contrario, la más exótica de Radio Cucaracha. Venga, y ahora vamos a, a poner eh, un cantarín de un grupo que se llaman basura ¿eh? llámese basura y dicen que están llenos que están llenos de, de basura o como o como ya la historia ¿eh? no lo sé a ver qué, a ver qué yo lo que nos cuenten oye si entendéis el inglés pues pues decísme que es lo que dicen Eh, bueno chavales, gente, con esto Acabamos, eh, con esto termina La anedonia de la noche En la que Radio Cuca cumplió 37 añinos Un programa, una anedonia eh, Con nulo interés Para que no un Yo mismo seguramente Pero, que eh, que Tiene alguna otra pretensión Este programa? ¿Eh? Si de vino Besos y abrazos Y hasta el jueves, que bien multim表情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 que mueve el engranaje y trocea en estaciones de, de lunes a lunes, viernes domingos y festivos hay tiempo que te queda para verles venir A e intentar discernir entre tanta morralla que ya les vale de cuenta